La hora pulenta. 20 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá eh, en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a menos que cero con el tema cartas, eh, canción que puedes encontrar en nuestro compilado de La Hora Pulenta al Rescate, que lo puedes descargar directamente desde nuestro blog, Cosas eh, Muy bien, estamos en comunicación con Nahuel Lag, amigo conocido, colega. Eh, uno de los responsables de todo lo que tiene que ver con la revista NAN. Y en este caso, del primer festival en términos grandes que hacen, eh, llamado NAN Vivo. Que ayer tuvo su primera fecha y hoy que por, va por la segunda. Y vamos a estar hablando con él de todo lo que están así, viviendo a través de esta experiencia. Y, y, y bueno, y lo que se proponen, ¿no? ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los pulentosos. Muy bien, muy bien. Acá Nico está de viaje pero estamos Adrián y yo, que te saludamos, y bueno, felicitarte, felicitarlos por este emprendimiento que sentimos muy afín y, y, y, y muy este, emocionante, pero que ya tuvo su primera fecha ayer, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo les fue? Bien, la verdad que fue una noche muy linda, uh -huh. que fue, fue increciendo así de más a menos, Sí. De, de menos a más pero ah, menos mal eh, sí menos mal menos sí, mal, menos mal, que fue. Menos mal. Sí, arran arrancó muy muy muy bien con con una suerte de fogón que se armó ahí alrededor de Natalia Ponzo que uh -huh. fue la primera en tocar sí. después llegaron los chicos de Portugal que es una banda que tiene un año son de la plata uh -huh. también tiene una, una es un roll de guitarras muy muy fogonero muy playero uh -huh. eh, nada, tocaron muy muy lindo Después vinieron los tremendos uh -huh. Con Ivo Ferrer ahí a la cabeza sí. eh, Y nada, y cada vez Se iba, se iba poniendo más, más lindo el ambiente sí. eh, Después llegó Marina Fajés Que sí. estaba estrenando disco con, con las chicas de Humo La nueva formación que está con Lucy Patané uh -huh. Y Lu Martínez sí. Y el lujo de que estuvo Kausaki también ahí arriba ah. Haciendo guitarras con ellas Muy lindo Kausaki eh, Sí, muy lindo, la verdad Y bueno, Marina ahí estrenando, estrenando Los temas del nuevo disco Sí Eh, y, y destacó Marina que, que no nos habíamos dado cuenta Pero estuvo muy bien ella en marcarlo Que fue una noche muy femenina Porque sí. arrancó Natalia Ponzo Siguieron los chicos de Portugal que Lo encabeza Sofía sí. una, una, La que canta, digamos sí. Acompañada por otro de sus compañeros Después sí. vino Marina Tremendo que tienen esas coristas que la rompen sí. eh, Y después Estuvo el cierre de las ligas Y antes sí. la, la fiesta povera De, de Bestia B, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y además, alrededor de todos ellos, hubo también... Eh, Totalmente. La, bueno, la, todas las, la, las cosas extramusicales que, que ofrecía el festival, ¿no? Sí, sí, exacto. Eh, un poco queríamos eh, imprimirle la, la idea de la revista, que es eh, abarcar todo el amplio espectro del arte, autogestionada, independiente, y por eso estuvo la feria con, uh -huh. con, las, editorial, con las editoriales, con uh -huh. las revistas compañeras. Uh -huh. eh, de, de la revista NAN, sí. y una muestra de Prensa de la Libertad, que es un, un artista que, que labura a partir de la imprenta con, con logotipos, uh -huh. muy está, la verdad muy interesante, muy linda que la muestra, y un pre-festival de cartón, ¿no? el, el festival de cartón que es un festival de animación, sí. que ya lleva varios años, eh, uh -huh. generalmente se hace una vez por año en la tribu, decidimos sí. y hablar con ellos, hicieron un, un prefestival como presentando lo que va a venir este año sí. y la verdad que eso también estuvo estuvo muy muy lindo, se llenó sí. y fue media horita de, de corto corta animación que, sí. que suma un poco a todo el clima, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. A, veces, a veces la música la música con su ruido eh, es la que más convoca, la que tiene la voz más fuerte, pero, pero hay muchas propuestas y sobre todo muchas propuestas jóvenes ¿no? Sí, sí nosotros lo sabemos bien, siempre es lindo que el festival se nutra de cosas extra musicales porque hacen el clima general porque hacen a la eh, digamos a, a todo ese, a ese espacio intermedio entre una banda y otra no a, a, claro, lo, que, a, lo, que, a lo que uno puede hacer en, en los intersticios de la música y eso sí. es fundamental sí es también empezar a contagiar a, a quien quizás no está no, no le picó otro otro tipo otra disciplina artística y Y empezaba a contagiarse un poco, ¿no? Sí. Eh, un punto alto de anoche también fue la intervención de Gustavo Sala. Sí. Eh, con su stand-up. Sí. Eh, que la verdad que también la gente se quedó ahí frisada. Generalmente hay mucho movimiento entre banda y banda. Y él se la bancó. Eh, pero con, con Sala ahí se quedaron todos frisados y, ri, y riéndose, ¿no? Entraron sí. todos en calor un poco también. Sí, sí. Demostrando eh, que él no solamente te hace reír cuando dibuja, sino también cuando No. Habla. No. no, totalmente, totalmente. Estuvo, estuvo, estuvo muy muy bueno de Gustavo. Sí. Y bueno, hoy va a seguir también con... Eh, va a estar eh, va a estar Pablo Marchetti sí. y Fernando Cimatti leyendo. Sí. Entre en band y banda. También va a haber lecturas y feria arriba. También sí. va a seguir el prefectivo del cartón. Sí. Eh, y bueno, y otra Las lista bandas, de bandas. Que ahora vamos a nombrar. Eh. Yo lo que quería preguntarte es, ¿Qué, entonces, ¿qué? Eh, ustedes venían haciendo... Festivales un poco más chicos, tamaños a ¿no? Tiene una experiencia. Tienen experiencia de hacer eventos. Y esto es como un escalón mayor. Pero de todos modos, la base sigue siendo la revista, ¿no? Que como muy bien tuvo su nacimiento en un blog, pero que siempre se han ganado la calle en base a hablar de arte y de sociedad y todas las vinculaciones intermedias. Y yo lo que quería preguntarte es después de tantos años, ¿no? Estamos hablando de las, la revista está de 2010, la, la agencia, la primera de sí, 2007, ¿no? 2007. Claro. Sí, sí, 2007. ¿Qué es lo que crees que es la esencia que identifica a NAN como proyecto, ¿no? Sobre todo proyecto de escritura y proyecto de información, ¿no? Y de, de interpretación de la realidad. ¿Cómo, cómo describirías la esencia del de proyecto NAN? Es una esencia eh, bastante mixturada, digamos, uh -huh. y, y tiene que ver con, con la forma de hacer, ¿no? Eh, con, con la horizontalidad a la hora del debate y, uh -huh. y todas las voces que se van sumando, digo. Primero el grupo, que somos unos somos siete, que ya hay, sí. hay un debate, hay un cambio de gustos y demás. Claro. Y después ilustradores y fotógrafos y diseñadores que se van sumando. Sí. Pero en, en, en general yo creo que que es estar atentos a ir buscando los Digo, artistas, y de artistas también, digo, organizaciones sociales, movimientos sociales, pues, nos fuimos ampliando, digo, no nos queda por por, por iniciativa de propia y picazón uh -huh. propia de cada uno, no solo nos quedamos en el arte, sino que también vamos a temas de so sociedad y política, siempre ir buscando esas nuevas voces que van surgiendo, ¿no? Sí. O, digo, no quizás no tengan algo nuevo, pero sí algo que rompa, que vaya quebrando, ¿no? Sí. Sí. Tratar ir buscando... Lo que, lo que lo que no se está escuchando o, sí. o lo que estaría bueno que se escuche para, para replantearnos varias cosas, digo, desde la música hay nuevos estilos, hay estilos que se van reciclando y que están interesantes, uh -huh. digo, simplemente desde lo estético, pero también hay una en, en... quedémonos con la con la música, digo, o con, con la, las editoriales, digamos, quedándonos con el arte sin irnos hasta la política y la sociedad, pero tam también hay un trasfondo político en eso. Digo, sí. las bandas Digo, se están autogestionando, las bandas se respaldan entre todas, digo, los festivales como, como el de ayer de Nan, o los los, los Festipulenta, uh -huh. se nota mucho la, la hermandad que hay entre las bandas, la buena onda, cómo, cómo se respaldan entre ellas, cómo si hay cinco bandas surge un sello y ese sello hace que surjan nuevas bandas sí. y, y ese sello y esas bandas hacen que un poco esté el espíritu de Nan también, ¿no? Que somos como la plataforma para comunicar lo que están haciendo ellos. Sí, Entonces sí, sí. me parece que es se arma como todo un gran colectivo joven sí. eh, en el que nosotros somos una pata tratamos de ser esa pata que, que, que dé a conocer lo que lo que se viene lo que se viene digo de abajo no sí. siempre esto de abajo también no aparece sí. concuerdo eh, absolutamente ¿eh? Sí, es así como ustedes dicen y creo que lo que las cosas que dicen han o las cosas que muestran han no las muestra ni las dice otro y eso ya es su gran valor eh, vamos bueno. a hablar de la fecha de hoy Eh, si querés, describime, sí. acá tengo la, la grilla, pero me, qué mejor que tus palabras para si querés contar brevemente eh, las bandas que van a estar hoy. Bueno, hoy hoy la, la fecha arranca con sus hijas, uh -huh. un trío un trío de mujeres de acá, de Zona Sur, de Arobé. Sí. Una de ellas, so, eh, Sofa Corley, hermana sí. de los Corley, de sí. Los Reyes. Pero bueno, hoy seguro van a, van a demostrar que Puede ser mucho más que Hermana D, porque la verdad es que lo que hacen está muy bueno. Están preparando su primer disco, están a punto de sacarlo. Muy bien. Después va a estar eh, El Orgullo de Mamá. Uh -huh. eh, también va a estar eh, Mi Amigo Invencible, uh -huh. Los Rusos Hijos de Puta, sí. Dualde, otra sí. banda acá de Zona Sur Pan Rock. Que tiene jazz. A Pan Rock, sí. Pan Rock, uh -huh. que van a... Va a haber ahí va a haber una linda mixtura, ¿eh? porque, por ejemplo, en La Grilla va a venir Dualde, que es Pan Rock. Sí. Eh, después va a y después han los rusos así sí. que va a haber un poco un poco de todo para el, para el oído sí, <risa> sí. y esto esto arranca a las nueve dan puerta nueve ¿eh? en puerta sí estamos hablando de lo, del centro cultural Matienzo que queda en Pringles 1249 y la entrada por todo lo que te ofrecen es la verdad que, que está muy bien son 90 pesos es lo que es lo que sale como para que las bandas también se puedan llevar su plata y todo y todo sí, cierre fundamental no y eh, es sí, fundamental que cada uno haga su laburo claro no olvidarse de eso. De eso. Y eh, bueno, ya saben lo que es también el ambiente del Matienzo, que siempre es un ambiente muy acogedor, cálido, donde uno puede hacer un festival y eh, saber que las cosas funcionan. Eh, tenemos un tema para, para despedirte, Nahuel, que justamente tiene que bueno. ver con el festival. Bueno, tenemos con a, eso. Dale, eh, tenemos a mi amigo Invencible haciendo los pájaros. Y bueno, eh, Nahu, te mando un abrazo grande y que salga hoy tan bien como ayer. Bueno, Juan, muchas gracias por siempre estar y, y por la inspiración, que fue también el festival que ahí arrancamos lleno con la, con la feria, sí. y ahí dijimos, che, los festivales pueden ser un, una manera de financiarnos también, qué es sí. eso, sí. que el festival también sirve para financiar, para seguir con la revista, sí. además de siempre invitar a la gente y que nos conozcan más allá eh, del festival y que puedan acercarse y suscribirse y comprar la revista, sí. si no les llegó por los canales, habituales ah, que entonces. para las revistas auto objetivas también es complicado. Muy bien. Te mandamos un abrazo, Nau, y vamos con mi amigo Invencible, Los Pájaros.